Las bibliotecas escolares son recursos donde tienen el propósito de lograr la formación integral del ciudadano y los estudiantes, estimulan el aprendizaje y la creación con sentido a partir de la lectura, la escritura la oralidad, los medios y las tecnologías de información, la comunicación y la expresión. Según la página web Implementación y Fortalecimiento de la Biblioteca Escolar Colombia Aprende, el propósito de estos sitios, como el Plan Decenal de Educación 2006 a 2016, lo estipula es fomentar y garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la lectura escrita como condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno. El día de hoy nos encontramos con el señor Carlos Gustavo Polo Hernández, quien es licenciado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y ha trabajado con la Fundación Rafael Pombo en promoción de lectura durante más de 15 años. Actualmente trabaja con las redes de bibliotecas de Colsubsidio en una experiencia de trabajo de animación y promoción de la lectura a través de las bibliotecas escolares como lo es la Biblioteca del Colegio Colsubsidio Ciudadela, quien colabora con la promoción a las actividades de lectura, escritura y oralidad en los temas de cultura como el Bicentenario de Colombia y el Día Internacional de la Tabla Periódica. Yo soy Laura michelle Herrera Rodríguez y estoy junto con Sofía Alejandra Alfonso Páez y Juan Camilo Hernández Prieto. El propósito de las bibliotecas es integrar a personas a un mundo cultural participativo, donde se pueden entablar diálogos de convivencia para mejorar la comunidad y el entorno. Las bibliotecas son un escenario dinámico cuya misión es esencialmente educativa y educativa que entre otras ocasiones fomenta y permite el encuentro con la información, despertarte unas nuevas preguntas y la satisfacción de curiosidades. Sin embargo, este sitio va principalmente enfocado hacia los estudiantes del colegio. ¿Hay algún propósito dirigido hacia la comunidad aparte de los estudiantes? Las bibliotecas de Ciudad de la Consucio funcionan más o menos desde 1980. ¿Qué pasa con las bibliotecas de Ciudad de la Consucio? Antiguamente nosotros, son las bibliotecas que eran para la comunidad, pero las personas no podían acceder a los libros porque los libros eran, digamos, que eh, de, estaban totalmente aislados de las personas. Entonces se busca que las personas que viven en Bogotá no solamente sean eh, ciudadanos, sino que empiecen a generar unas lecturas alrededor de esa ciudadanía para que puedan, pues puedan mejorar su parte humana, su parte de convivencia y ese tipo de cosas. Se construye una ciudad, como la ciudad de la Consucidio, donde prácticamente el centro es la biblioteca. En la biblioteca se realizan actividades según el grado que están cursando con los estudiantes del colegio a partir de 4 a 11 años de edad. Es decir, que es una formación de primeros lectores. Con ello se realizan actividades para que se familiaricen con la biblioteca y conozcan el uso de la misma. Con los estudiantes de 11 a 18 años de edad siguen un proceso de lectura, el cual se llama excursiones literarias, y desde ahí se trabaja la lectura. ¿Qué procesos se realizan en las excursiones literarias con los niños de 11 años en adelante? ¿Y en qué horario lo realizan y cada cuánto? Ellos tienen que pasar por unos procesos lectores, desde el libro álbum hasta las novelas para adultos que son novelas para adultos, los clásicos, toda esa literatura que nosotros llamamos literatura romántica, eh, realista, y les hacemos talleres de una hora cada quince días. La biblioteca tiene talleres todos los sábados para un público externo. El taller se llama Lectura a tu altura. Es un programa que busca integrar a la familia en los procesos lectores de sus hijos. Sin embargo, para participar en esos talleres no se tiene un rango de edad definido. El propósito de estos procesos es que el concepto que se tiene en los libros, es decir, que la lectura no se maneje como plan lector, sino más bien como se integran esos procesos. En las inteligencias múltiples, la lectura busca que nosotros los jóvenes aprendamos a desenvolvernos en un mundo real y podamos resolver problemas. Como promueven las actividades ¿Y la misma biblioteca si esta no es muy reconocida nosotros utilizamos eh, las páginas de internet que tiene ciudadela con subsidio a través del colegio a través de las comunidades y también eh, a través de la digamos que de la comunidad educativa que estudia en el colegio nosotros contamos con 3.500 estudiantes y entonces eh, a través de la eh, asociación de padres y de la rectoría que tiene un boletín mensual donde sacar información nosotros promocionamos nuestras actividades para que los papitos puedan digamos que tener un conocimiento de las actividades que se desarrollan en la biblioteca no es muy fácil ya que eh, nosotros eh, en la promoción de nuestros espacios eh, contamos con el con el tiempo de de asistencia de los niños pero pues eh, no es digamos que hoy en día no es como muy Fácil atraer personas hacia la biblioteca Digamos que la red de bibliotecas de consucidio son una sola biblioteca Cuando hablamos de la biblioteca de consucidio Hablamos de que nosotros promovemos nuestros espacios eh, a través de las páginas Pero los conocen más los estudiantes del colegio que la misma comunidad Aparte de los servicios y actividades ya mencionados La biblioteca tiene lugares extra dentro de esta como lo es el auditorio Se han realizado actividades anteriormente como películas, obras, entre otras, con personas que visitan el lugar. Esto es una alternativa de estrategias para que los jóvenes no solo se queden en el concepto de que la biblioteca tiene como función de solamente leer libros, sino que ésta tiene otros espacios y otros encuentros de participación para buscar un nuevo conocimiento y un nuevo saber, no obstante, para divertirse. ¿Con qué fin utilizan el auditorio? ¿Realizan otras actividades además de las que ya se han mencionado? Eh, tenemos una apreciación cultural, nosotros hacemos eh, exposiciones de pintura, eh, hacemos conciertos de música y estamos proyectando también hacer de una sala de cine para que los chicos puedan venir a hablar un poco acerca de las películas, acerca de digamos que conozcan un poco acerca también de lo que es un, un montaje cine, cinematográfico a partir de los planos y ese tipo de cosas. Los escenarios de las bibliotecas son de mucha importancia para la búsqueda del conocimiento y el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, actualmente estos lugares han ido perdiendo el valor e interés que antiguamente se tenía por parte de las personas. Es necesario volver a retomar la lectura y aprendizaje en estos lugares, donde se facilita cualquier búsqueda tanto de los libros como en los computadores, teniendo en cuenta que toda la información que se adquiere en estas es de fuente confiable. Nunca está de más visitar las bibliotecas y volver a lo práctico no solo por los libros, sino por lo que en estos lugares ofrecen y permiten.